aquel hombre le dio un infarto en el autobús rápidamente fue conducido al hospital llegó a urgencias en una situación de muerte clínica aún así el equipo de doctores intentó reanimarlo utilizando todas las técnicas posibles eh, tras muchos intentos se obró el milagro el hombre sobrevivía horas después ya en su habitación habló con una de las enfermeras que la atendió le pidió una prótesis que llevaba cuando entró al quirófano el paciente le dijo dónde estaba ...dónde la había guardado... ...dónde la podía encontrar... ...pero era imposible que lo supiera... ...horas después... ...se lo contó al cardiólogo que la atendió... ...al doctor Tim Val lomel ...y aquel hombre... ...le explicó que cuando se encontraba en el quirófano... ...sintió que salió... ...de su cuerpo... ...y que desde ahí podía verlo... ...todo y pudo ver por supuesto... ...lo que hizo la enfermera... ...y dónde guardó aquello... ...el médico... Se sintió impresionado, investigó decenas de casos similares, lo hizo con total garantía científica. Años después, publicó en la revista The Lancet, en la revista científica médica The Lancet, el resultado a sus trabajos y su conclusión, algo que se puede denominar conciencia, sobrevive a la muerte. Hay millones de casos similares, uno de los que hemos conocido personalmente es el de Enrique Clement. Una inmensa descarga eléctrica le provocó un paro cardíaco y él mismo me contaba así lo que sintió mi energía o mi yo hubiese salido y me estaba viendo allí en una postura que podría dibujar perfectamente plegado agarrado a la corra salida del camión y con los pies doblado para atrás tocando el suelo y pasan pues todos los acontecimientos de tu vida como una película Porque, por delante, o sea, como, escenas... como escenas exactamente, por delante tuya la vas viendo toda la, la vida que recuerdas la va pasando por delante tuyo pero aún quedaba algo asombroso más aún sus sensaciones dicen que ver es creer pero que solo sentir es saber y así nos lo decía te entra un estado de felicidad vas hacia la luz por lo tanto tú no definís a no, no simplemente es lo que he dicho o sea que eh, es una especie de trance del yo personal con el mundo desconectas del mundo, el yo es, digamos ya, independiente y va tú solo, vas hacia la luz. Por lo tanto, tú no decidiste, como se en otras experiencias, tú no decidiste retornar a la vida durante ese trabajo te hubieras quedado allí? Yo no hubiese quedado allí. Y decía que lo peor que le había pasado en la vida era eso, haber vuelto... A la vida. Porque la experiencia que había eh, sentido durante ese trance, durante esa casi muerte, fue verdaderamente extraordinaria. Tenemos esta noche con nosotros a Mariano Betés, es un auténtico renacentista, vale la pena recordar algunas cosas de su currículum. Es doctor en medicina, doctor en farmacia, licenciado en psicología, en filosofía y letras, en biología, en geografía e historia, en historia del arte, catedrático de farmacología y profesor de filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares. Y si decimos todo esto, es que para hablar de este asunto... Un currículum tan extraordinario, desde luego, que avala sus eh, trabajos y sus investigaciones. Mariano Betés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mariano, desde tu amplísima formación académica, desde tu amplísima experiencia y después de todos los casos eh, que has conocido, has llegado a la misma conclusión que citábamos al comienzo de este tema, que algo sobrevive, llamémosle como le queramos llamar, que algo sobrevive a la muerte. Bueno, eh, yo lo primero que quiero es agradeceros el interés que habéis tomado en que yo participe esta noche en vuestro programa. Y nosotros ¿Eh? el interés, porque sé que estás con muchos otros trabajos, sí, sí, con un congreso bueno, científico, y te agradecemos muchísimo que estés con sí, nosotros. Sí, sí, acabo de salir ahora de un evento académico y bueno, pues acabo de llegar a casa y, y yo encantado de participar en, en este tema, que es un tema muy interesante. Yo quisiera decir ante todo que actualmente soy profesor de farmacología, no de filosofía, eh, eh, vamos, que he, estado, he sido profesor de filosofía durante años, pero ahora me dedico fundamentalmente al, al estudio y, al, y a la explicación a, eh, de, a los alumnos de los diferentes medicamentos. ¿no? Eh, pero bueno, aparte de esto, tengo una afición, como bien sabéis, que es el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Y en concreto, pues sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en relación con que el cerebro eh, es un simplemente poseedor temporal de nuestra conciencia es como un lugar donde se, se, se, se asienta nuestra conciencia temporalmente y que esa conciencia una vez que el cerebro eh, muere en el sentido de que se, se deshace eh, esa conciencia puede seguir viviendo eh, de otra forma Tú has formado varios grupos de apoyo, personas que se reúnen para hablar precisamente sobre lo que vivieron. No se hacen preguntas sobre su experiencia porque la conocen, la saben, antes decíamos ¿no? que sentir ese saber. Pero como personas que hemos escuchado hay muchas testimonios como el suyo, hay innumerables. Y la pregunta y la cuestión que te queremos formular es la que seguramente muchos de ellos se hacen. ¿cuál es la razón por la cual no atravesaron esa última frontera? Eso es. Esa es la pregunta clave que les hace cambiar su vida. Es decir, eh, se trata de estas personas que han tenido una parada cardíaca, eh, incluso el electroencefalograma el se queda plano durante un tiempo, eh, se supone que estamos en un estado de, de, de muerte cerebral, sin embargo, no es, no es irreversible porque esas personas... Eh, siguen teniendo su conciencia eh, fuera de, del ámbito corporal y lo, lo sorprendente es que vuelven, vuelven y recuerdan algo, alguna experiencia que, que han tenido que vivir fuera del cuerpo porque si no, no se entiende como lo que habíamos eh, habéis comentado de la prótesis, de, de etcétera, etcétera. Entonces, la, la idea fundamental está en que ellos han recorrido un camino Y además esto es algo que se repite constantemente, recorren un camino y en un momento determinado se ven como eh, a, a, empujados hacia atrás. Y esa es de toda la experiencia maravillosa, de la experiencia cercana a la muerte, la parte más desagradable. Es decir, cómo son rechazados hacia la luz y vuelven otra vez a su cuerpo. Es como si faltara un interruptor por encenderse en su vida y que después de esa experiencia cercana a la muerte ese interruptor se enciende porque tras el retorno son evidentemente la misma persona pero una persona con eh, diferencias a como era anteriormente Eso es, es la misma persona pero al mismo tiempo es una persona diferente porque esa persona viene con una información que antes no tenía y esa información que antes no tenía no la ha podido recibir en, de su propio cuerpo sino que lo ha recibido de un, un lugar externo al cuerpo. Eso es lo verdaderamente sorprendente y es lo que a nosotros como científicos nos tiene pues, eh, en parte obsesionados. ¿no? ¿Cómo es posible que haya vida fuera del cerebro? Y lo, lo, lo sorprendente también es que ya hay muchos científicos que ya están empezando a trabajar sobre diferentes teorías En las cuales, como Van Lomel, por ejemplo, que se ha comentado anteriormente, como eh, considera eh, el cerebro como un simple receptor, como si fuera una radio, ¿no? Que recibe una información, pero esa información no la tiene la radio, sino la tiene eh, fuera, fuera, está fuera de, de su cerebro. La verdad es que, Mariano, la exploración del cerebro creemos que, que es un reto para este siglo XXI con la cantidad de proyectos que están en marcha. Pero yo te quería preguntar, eh, con la dilatada eh, trayectoria profesional que, que llevas y con las investigaciones que has realizado, ¿te ¿has dado con, también casos de gente que en esa experiencia cercana a la muerte ha tenido una experiencia negativa que lo ha pasado mal, no sí. esa sensación placentera? Mira, yo, yo te puedo decir que existe, existen esas experiencias, eh se valoran eh, alrededor del 10, 8 o 10% de los casos, pero yo personalmente no he visto ninguna. Y, y, bueno, y por lo tanto no te puedo hablar de primera mano. Sí te puedo decir que tengo compañeros que sí que han, han estudiado esas experiencias y son bastante desagradables. Ahora, lo que puedo decirte es que la gran mayoría de personas, la experiencia que tienen, la única parte negativa es ese, ese impedimento a, a, a, a, a dejar el cuerpo e irse un poco más allá, ¿no? Ese límite es el que ya nosotros no podemos conocer, pero que intuimos que tiene que ser algo absolutamente excepcional. Absolutamente. Y, eso, y eso que lo, las personas que han logrado llegar a la frontera y vuelven eh, es tan absolutamente excepcional que en todos los casos, en el 100% de los casos, dejan de tener miedo a la muerte, lo cual es un, un hallazgo absolutamente eh, eh, novedoso, ¿no? Y, y que les cambia la vida radicalmente ¿Y se puede llegar a provocar esa situación ahora que comentabas que eres profesor de, de farmacología con sí. fármacos? Bueno, se, se pueden llegar a producir se, eh, situaciones similares ahora, en general, esas situaciones son mm, bastante desagradables ¿eh? es decir, eh, y que eh, se pierde el nivel de conciencia Eh, y durante eh, la experiencia cercana a la muerte, la persona eh, tiene la percepción de estar totalmente lúcida. ¿eh? De tal forma que eh, hay una serie de elementos diferenciales entre una situación provocada por drogas eh, a una situación digamos más natural eh, producida por una parada, o, eh, eh, parada respiratoria e incluso con, con la parada cerebral. ¿Eh? antes sí, mencionado sí. Mariano, digo que antes eh, mencionábamos la revista de Lancet otras eh, publicaciones científicas de primer nivel eh, que aparecen continuamente referenciadas eh, cuando hacemos alusión a nuevos eh, hallazgos e investigaciones científicas y médicas en este caso como Nature o como Science han publicado otros estudios eh, similares, es eh, posiblemente el único de estos asuntos que están en la frontera que ha tenido respaldo verdaderamente amplio académicamente hablando, todavía existen escépticos, hacen alusión a las eh, alucinaciones que puede vivir el cerebro en un momento determinado cómo puede ser eso a determinadas eh, drogas que pueden generar eh, visiones ¿qué le dirías a los eh, escépticos en esta materia después eh, de tu experiencia y después de conocer tantísimos y tantísimos casos? Bueno, yo primero agradecerles que sean escépticos porque yo también soy escéptico en el sentido de que yo no me creo nada eh, en el sentido también que yo no concluyo nada eh, o no intento concluir nada eh por lo tanto uh, bienvenidos al escepticismo ¿no? Eh, pero es verdad que hay diferencias entre lo que nosotros podemos provocar en el laboratorio de lo que eh, se produce en el cerebro de estas personas eh, en esta situación cercana a la muerte. Yo recomendaría, vosotros habláis de, de revistas científicas, le, eh, todas escritas en inglés, etc., yo recomendaría un libro precisamente de Pim van Lommel que se llama Conciencia más allá de la vida. ¿eh? Eh, Conciencia más allá de la vida. Está escrito eh, por este magnífico eh, investigador, Eh, donde aparecen todas estas ideas muy bien desarrolladas y están escrito, está traducido al castellano eh, pues, eh, pues el año eh, 2012, es decir, es un libro muy reciente. Ahí es donde yo creo que las personas interesadas pueden, pueden eh, explorar y con, una, con un lenguaje muy, muy claro... Eh, aparecen todas esas ideas descritas de, de desde el de punto de vista científico ¿eh? Eh, por lo tanto a las personas que son escépticas maravillosamente eh, eh, yo les diría si, seguir siendo escépticos porque gracias a vuestro escepticismo, yo también lo soy podemos prosperar en el ámbito de la ciencia y gracias a los trabajos de Mariano Betelzen de nuestro invitado lo estamos consiguiendo un asunto tan verdaderamente fascinante insisto Y lo repito, doctor en medicina, doctor en farmacia, licenciado en psicología, licenciado en filosofía y letras en biología, bueno, un currículum extraordinario sí. que de verdad eh, que a veces seguramente se suben los colores cuando sí, se, bueno, yo, se cita, yo, yo, pero creo que es necesario sí. para comprender la trascendencia de estas investigaciones, ¿no? Sí, bueno, mira, yo, yo soy una persona, en todas estas cosas que, que dices es porque yo ya soy mayor, vamos, ya tengo 61 años, entonces claro, se hace muchas cosas en la vida, ¿no?, muchas tonterías y, y, y a lo mejor a veces uno eh, se pone a estudiar carreras y, y le van saliendo una detrás de otra, pero eso no tiene importancia, la importancia que tiene es que yo mmm, tengo que agradecer extraordinariamente a las personas que gracias a ellas yo he podido mmm, trabajar un poco en este campo, Eh, eh, para mí lo más importante de todo es eh, precisamente la pérdida del miedo a la muerte y el hecho de que les cambia radicalmente la vida, porque empiezan a buscar un poco el por qué estoy aquí. Es como si volviesen de nuevo a vivir eh, una segunda vida, una segunda oportunidad. Y entonces ahí es donde yo he intervenido en algunos casos. Es decir, mi, mi investigación actualmente se centra fundamentalmente en ayudar a estas personas a encontrar el sentido de esa vida que no encuentran, puesto que ellos ya eh, son como eh, personas diferentes en un mismo cuerpo. ¿Eh? Mariano Betes, te agradecemos muchísimo tu presencia esta madrugada aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos Hay con mucho trabajo con congresos científicos para sacado estos minutos en la madrugada a estas horas para compartir tus conocimientos con nuestros oyentes y te lo agradecemos infinito. Mariano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. a vosotros y sobre todo en este tema tan, tan interesante que eh, probablemente muchas personas que están ahí eh, oyéndonos han tenido esta experiencia, pero... Yo les animo a todas ellas eh, que contacten con nosotros porque en, estaríamos encantadísimos de atenderles mmm, con todo el amor del mundo, puesto que es un mensaje maravilloso que ellos tienen y que eh, deben de, de exponerlo a los demás para, para eh, beneficiarnos eh, y congratularnos de, de esa experiencia maravillosa que, que han vivido. Pues si lo hacen, eh, nosotros te pasamos inmediatamente a los datos. Muchísimas gracias, Mariano. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Una de las voces y de los investigadores que tenemos con nosotros es María Isabel raso es directora de la unidad de dolor del Hospital San Francisco de Asís, en Madrid. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. María Isabel, en tu caso, la investigación... ...por esta, de esta temática... ...la investigación respecto a este tipo de casos... ...viene también, como en tantos otros... ...por una experiencia personal... ...lo que ocurre que en tu caso... ...la examinas desde el perfil de un médico... ...que es distinto, por supuesto. Desde luego, yo tuve una experiencia... ...personal, una experiencia de muerte... ...hace 20 años... ...que en un principio... ...no la percibí como tal... ...porque yo no entendía absolutamente nada... ...de estas cosas... ...y... Tardé 10 años investigándola de una forma científica y ahora ya, por supuesto, la entiendo y entiendo a todas las personas que lo han tenido, pero me costó muchísimo asumir que existía todo esto. Sí, y encontraste muchos casos similares en el hospital, atendiendo a otros enfermos y a otros pacientes en el hospital. Muchos. Casualmente, yo soy anestesista, dirijo una unidad del dolor y en aquella época yo estaba con terminales. Entonces una de las cosas que hice fue cambiar un poco la relación con mis pacientes terminales. Sí les acompañaba en el tránsito porque realmente el tránsito, que a raíz de todo esto escribí un libro, Viajeros en Tránsito, que lleva ya ocho ediciones, 23.000 libros vendidos, eh, el tránsito se hace mientras estamos vivos pasamos al otro lado mientras este ordenador todavía funciona entonces sí que sí que pasé el tránsito con muchísimos pacientes y otros que como este que acaba de hablar eh, a lo largo de consultas de crónico benigno no dolor terminal me han podido comentar muchos pacientes que en estados graves estados de parada cardíaca o estados de de sufrir un infarto, ellos estaban desde el techo viendo todo lo que estaba pasando. Como, claro Como no conocían nada de esto, el comentario del paciente era la verdad es que yo estaba horrorizado porque estaba arriba, no me veían y yo decía no me voy a morir de lo que me ha pasado, me voy a morir de que me voy a caer de bruces y me voy a matar. Físicamente, la gente pues, que no ha tenido una experiencia cercana a la muerte, la, lo que les llega de información es que cuando una persona está clínica muer clínicamente muerta, dicen que la actividad cerebral se para. Entonces, como médico, ¿cómo puedes explicar tú que la persona, si esa actividad se ha parado, tenga ese recuerdo, tenga esa memoria? Sí, eh, se puede explicar perfectamente como médico, Eh, científicamente, porque en realidad eh, lo que es arriba es abajo. Cualquier situación que ocurra de una, de una forma sutil, en un plano sutil e inconsistente, ocurre también en el plano biológico material que tenemos. Por ejemplo, una mentira no se ve. Sin embargo, si te ponen un polígrafo y te registran la respiración, las pulsaciones entonces hay un elemento biológico que dice que está existiendo esta situación una experiencia de muerte no se ve pero hay una isquemia en el área temporal del cerebro entonces aquí tengo yo he hecho un pequeño esquema para que entendáis eh, el pensamiento como has comentado tú antes el pensamiento pertenece a nuestra parte sutil el cerebro El cerebro pertenece a nuestro vehículo, al cuerpo, pero el pensamiento no. El pensamiento está fuera del cerebro. Es una unión eléctrica de los dos. Entonces, una persona puede tener el electroencefalograma plano, su vehículo está absolutamente desconectado, sin embargo, su parte espiritual, sus sentimientos, su alma y su pensamiento ...pueden seguir funcionando... ...vamos... So ...están funcionando... ...muchos eh, doctores... Eh, ...como tú... ...que se han enfrentado... ...a casos... ...de estas características... ...comenzaron a examinarlos... Eh, ...primero desde esa perspectiva... ...absolutamente racionalista... ...absolutamente científica... y ...llegaron a la conclusión... ...hemos mencionado... ...al doctor Pimbalomer... ...en la presentación... ...como uno de los ejemplos... ...de los muchos... ...científicos y médicos... ...que han publicado... ...en revistas eh, científicas... ...sus trabajos... ...pero todos vosotros... ...dais un salto más allá... ...y... Os interesa infinitamente, por eso hemos eh, titulado un poquito lo que estáis haciendo eh, vosotros en nuestro país como los Raymond Moody españoles, pero también podríamos decir que sois los olas Elizabeth el Cables Ross españoles. Sí. Tú has eh, mencionado ahora mismo un poco la transformación que existen las personas que viven esa experiencia cómo se enfrentan eh, después a lo que antes o después eh, llegara a ocurrir pero cómo se enfrentan al resto de, de su vida la transformación es absoluta es como si eh, tras esa muerte naciera otra nueva persona efectivamente decirte que me han llamado muchísimas veces la cublerosa española porque me dedico a todo esto y yo pues para mí es un orgullo dentro de lo que de lo que signifique eh, vamos a ver quiero decir A ver si puedo llegar a hacerme entender que una experiencia de muerte necesariamente e imprescindiblemente no tiene que tener un electroencefalograma plano. Simplemente había una película que se llamaba El club de la lucha. Simplemente con que te metan el cañón de una pistola en la boca y te digan que te van a disparar y que es el último minuto de tu vida, tienes una experiencia de muerte. Hay un antes y un después. Entonces cualquier persona que haya sufrido una experiencia de muerte, eh, en ese momento ya te has entregado. Te has entregado, has dejado de tener ya aspiraciones materiales y entonces lo único que quieres es descansar y entregarte. María Isabel de directora de la unidad de dolor del Hospital San Francisco de Asís en Madrid Muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos tu conocimiento, tu conocimiento médico por un lado y por supuesto también el humano con este tipo de experiencias Un fuerte abrazo, muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias a vosotros Un placer